que trabaja pensando a la salud comunitaria, ¿eh? como medio enfrentando el modelo tradicional de salud. Hoy no sé si es un cumpleaños, pero le queremos dar la bienvenida a Axel después de tanto tiempo y después de que estuvo la pandemia de por medio. Buenas tardes, Axel, haber con Juan Pablo Bertolini, te saluda. Buenas, buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Axel, muchísimas, muy bien. Muchísimas gracias por la tarde. Eh, fue una sorpresa la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, este eh, agradecemos Axel por prestarnos un ratito de tu hora de la siesta. No sé si no te hago durmiendo la siesta Axel. ¿Le haces a veces? Sí, sí, sí, soy si, si puedo, si puedo hacerlo lo hago fantástico pero no no mucho no, en este momento estoy viajando no, no. muy bien muy bien bueno así por ahí que, así que te, te aviso por si se corta un poco la señal estoy en ruta muy bien estás en ruta en dónde estás en este momento Axel te tenemos has ido así como el avión iraní de acá para allá estuviste en África estuviste en Latinoamérica en distintos lugares en, en Venezuela si mal no recuerdo este pero uh, Nicaragua. en Nicaragua en Nicaragua ahí estaba bueno mira bueno Estos lugares, sí, sí, viste, sí, sí, sí. estos lugares que políticamente incorrectos este me los confundo. Che, Axel, no, pero <risa> hablando un poco en serio, ¿dónde te encontrás en este momento y dónde estás viviendo en este momento, Axel? Mira, momentáneamente estoy eh, actualmente en La Pampa, ahora en este momento estoy viajando de Buenos Aires a La Pampa. Muy bien. Eh, pero estoy mayor parte del tiempo en La Pampa actualmente, Eh, resolviendo algunas cuestiones, más bien en el ámbito personal, organizándome justamente para volver a retomar la, los viajes y bueno y continuar con los proyectos que tenemos en pie eh, y algunos que quedaron ahí en stand-by a partir de que comenzó la pandemia, que nos nos, nos paró, y bueno, obviamente, por, por lo que ya todos saben, no se podía viajar, y bueno, quedaron los proyectos parados Eh, como por ejemplo un proyecto que tenemos en Kenia, eh, en, en aquella zona, en la zona de Kikobo, con, con la base de Kikobo, eh, tenemos pensado y planificado un trabajo, iba a ser un trabajo bellísimo con con el, el campo, uno de los campos de más grandes del mundo que hay, eh, en esta zona norte de Kenia. Eh, ahí teníamos planificado justamente generar un nuevo proyecto de salud, la posibilidad de construir un nuevo centro de salud, teníamos incluso ya un, un, un lote donado por el gobierno de Kenia, eh, que era algo que se había gestionado a través de la otra ONG, que se llama Kikobo, y con la que estábamos trabajando en red para dar apoyo. Eh, así que bueno, eso eso los chicos que son locales, los keniatas de esta ONG, siguen trabajando, es su lugar, y, y bueno, nosotros desde acá damos apoyo en la parte más que nada tipo de consultoría a través de la telemedicina que es lo que podemos llegar a hacer nosotros desde acá, eh, hasta tanto podamos reorganizarnos para poder viajar sí. eh, la, la la la perdón, perdón, te corté no, no, no, nada, nada, seguí, seguí redondea ahí Axel te iba... no, que, yo lo, que lo que me comentaba lo que les comentaba era que la, la, la pandemia no solo para nosotros fue eh, un caos total, no solo en el corte de los viajes como tal, sino que se complicó en todos los ámbitos, en los ámbitos económicos también, porque ha generado muchísimos problemas y pérdidas de trabajo a nivel social, y bueno, imagínense que todos los, los, los que trabajamos en el tercer sector, en las ONG, eh, hemos perdido la capacidad eh, económica de poder sustentarnos con las donaciones de la gente, que éramos lo que recibíamos, Y, y bueno, y sumado a eso, eh, la situación en Argentina, que nosotros somos una ONG argentina, con lo cual las recaudaciones nuestras son en peso, pero los movimientos y los pagos para la compra de insumos y el movimiento de personal, medicamentos y demás, se hace todo en la moneda extranjera. Claro. Con lo cual se pierde la capacidad económica que teníamos. Eh, más allá del esfuerzo solidario de quienes aportan una platita... El peso argentino tiene la cancha inclinada en contra en el ámbito internacional, que es donde este, bueno, se evalúan los, los elementos que necesitas para la cotidiana. Hablamos con Axel Abercon de salud comunitaria, más de una vez, hablamos de un enfoque que este, por ahí no, no, no sé si enfrenta, pero discute, propone alternativas a un modelo comercial, pero también hay un costado intercultural eh, que, que te tiene ahí como protagonista, que con esto de la salud comunitaria, vas con, con eso debajo del brazo, pero vas por distintos mundos, Axel. Eh, ¿Cómo ha sido es, eh, el enfoque o cómo, cómo la pensás cuando tenés que bajar a un territorio? Y a la pasada, ya que hablaste de lo que se perdió con la pandemia, decime también si hubo algo que mejorara, sobre todo con el tema de la telemedicina, el Zoom, todo eso que, te, que vino muchas veces para, para quedarse y mejorar las comunicaciones. Sí, sí, hubo esto, algo eso, positivo la quiero decir. Eh, la, la verdad es que estamos trabajando mucho en lo que es salud humanitaria, haciendo tratando de hacer mucho hincapié. A partir de la a partir de haber vuelto a Argentina, a partir de la pandemia, eh, se ha abierto esta puerta de lo que son eh, la comunicación a, tra, a través de, de los distintos medios, ya sea el MIC, ya sea el Zoom, teléfono, videollamada, lo cual nos posibilitó también... Eh, poder compartir esta, esta experiencia con un montón más de personas en distintos ámbitos. En un ámbito más eh, comunitario, más en terreno, pero también algo en el ámbito educativo me refiero. Eh, a partir de esto he tenido la posibilidad de dar charlas en distintas universidades. He estado dando charlas en la Universidad de Luján, en Buenos Aires, en la Universidad de Córdoba, en la Universidad eh, de Chipoleti, eh, de Río Negro. He, he, he podido compartir esto y de hecho eh, la semana pasada fui invitado al primer Congreso Internacional de Medicina eh, Prehospitalaria organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria y bueno, y se dio en este en, eh, con, esta, con esta modalidad eh, de videollamada y estuvo realmente buenísimo y es la primera vez que se suma esta mirada comunitaria de lo que sería la APS, la atención primaria de la salud, en un campo tan importante eh, como es la salud eh, o la medicina prehospitalaria. Muy bien, ahí está la prehospitalaria, eh, también quiere decir que se trabaja de alguna manera con información, haciendo prevención, Este eh, Axel, O, o, o es este la la, la atención primaria que res, que necesita recibir una persona que que ya está enferma o que con alguna condición exacto esa esa era la diferencia y esto es lo importante de lo que estamos tratando de hacer ahora o lo que están haciendo mis colegas en realidad yo fui un invitado al congreso mis colegas que están a cargo del área eh, del comité de interculturalidad, eh, de interculturalidad eh, y género de la SAMPRE de la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, está tratando de traer esta otra mirada, porque tradicionalmente la, la, la atención de Medicina Prehospitalaria era la emergencia, la urgencia, eh, lo que es desastre, catástrofe. Una vez que está hecho, y vamos a acudir a esa situación, pero nunca traemos la mirada de cómo prevenir que suceda. Claramente hay, hay situaciones que no se pueden suceder cuando son catástrofes ambientales, pero cómo podemos estar prevenidos a estas situaciones, a distintos ámbitos, ¿no? Entonces, han traído esta mirada de lo que es la atención primaria en la salud, e incluimos desde este enfoque prehospitalario, perdón, desde este enfoque intercultural. Muy bien. Abordando las distintas comunidades que formamos parte de un todo, ¿no? Eh, recordemos que, que, que la sociedad mundial está, está conformada por distintas culturas. Uno por ahí está acostumbrado a nuestra cultura más occidental, en donde lo hace que esto está bien porque yo lo leí que es así y como yo vivo de esta manera, el resto debe de vivir de esta manera. No, recordemos que no siempre es así, no de hecho se ha demostrado que, que muchas veces hemos estado equivocados y de hecho hemos tenido resultados gracias a, a esta intervención desde la Atención Primaria de la Salud haciendo un enfoque y mucha, mucha hincapié en lo que es Eh, ...la promoción de la salud y la prevención de enfermedades... ...y no tanto en la atención de la enfermedad una vez... O ...si sea, sí lo abordamos, tratamos de evitarlo... ...de hecho, nuestra estadística que hemos realizado... ...con el centro de salud que tenemos en Nicaragua... Eh, lo, ha, ...lo ha demostrado y, y lo estamos demostrando... Eh, ...en cinco años, eh, el otro día en el Congreso... ...yo llevé tres diapositivas con las estadísticas ...del año 2018, 2019 y 2020 y bajamos el 60% las atenciones. No significa que no estamos atendiendo, significa que el 60% de las personas evitan han, han evitado llegar a una consulta porque los atendemos desde, desde antemano, los atendemos desde mucho antes de qué manera Promocionando la salud. Tal cual. Enseñando enseñando cuestiones como de higiene, por ejemplo, fácilmente como el lavado de manos, el lavado de baño, evitando en este en este ámbito en particular evitando las cocinas de humo dentro de la casa entonces disminuimos los problemas respiratorios disminuimos enfermedades de contagiosas trabajando en la comunidad con ellos eh, hemos, hemos podido disminuir un montón las atenciones de, de las personas ¿no? hemos logrado evitar que se contagien, ¿no? que se enfermen de hecho tan así que eh, las internaciones pediátricas por problemas respiratorios, la hemos bajado a cero. Desde que estábamos nosotros, desde que estamos nosotros a hoy, eh, se han bajado a cero. Una... O sea, imagínense la importancia... Es bárbaro lo que nos decís, es muy importante además cualquiera que se cree se imagina una criatura con tos, con problemas justamente para respirar, ahí enseguida se dio cuenta de cuánto le cambió la vida a un puñado de gente por ahí, eh, Axel, a ver si me equivoco, que recibe este, este enfoque comunitario de la salud allí donde vive, allí donde el Estado no llegó, donde tampoco es esperable que vaya a haber un hospital, un mega hospital, un gran, centro de salud porque justamente por ahí los índices de población o la marginalidad o las dificultades para llegar a algunos territorios hacen que la salud no llegue o oh, estoy errando acá no no no no tal cual hay un montón de, de, de cuestiones eh, ya sea geográfica por las condiciones del, del, del lugar donde se encuentra la localidad también política también económica no hay, hay un hay, hay un combo Que, que podríamos después desglosar cada uno de estos y nos llevaría días charlarlo y discutirlo, eh, pero sí, sí, eh, la realidad es que a veces estos grupos poblacionales que son pequeños y sumamente retirados eh, se los descuida un poco, ¿no? Y bueno, traemos justamente esto, la, la, la, la atención primaria de la salud en donde la gente existe, nosotros consideramos que la salud debe de ir a donde está la gente, no esperar con grandes hospitales de, de, de alta complejidad que la gente llega, porque el problema es que la gente no puede llegar. Y que tampoco hay un servicio de un vehículo equipado, específicamente en cada territorio, que pueda llevar a la vecina, al vecino que muchas veces estamos hablando con Axel Aber con de un de un centro de salud comunitaria que por ahí, para, para explicarle a la vecina, al vecino Axel, está en medio de la selva. ¿eh? Hay una dificultad impresionante y, y Axel sí. nos menciona que son un puñado, en realidad, de dificultades. Así tampoco, Axel, sí, sí, sí, sí, vamos ¿no? a registrar la presencia de los servicios de salud comerciales, entre comillas, que puede haber en una gran ciudad o en nuestras localidades, ¿no? Tal cual, no, no, no, no. De hecho más de Eh, nosotros estamos en la selva, en la montaña, esto es un, en un volcán, en volcán, volcán Madera de la isla Metepec. Eh, te cuento más o menos para que te imagines. Ahí se va entrecortando porque Axel está en la curva, está llegando a la curva de Uriburu o algo por, por el estilo. Pero está muy interesante siempre hablar con el profesional enfermero Axel con que se puso la mochila de la salud comunitaria y salió a recorrer el mundo. Esperamos poder volver a hablar con vos, Axel, cuando llegues a La Pampa y charlar un poco más esto que estabas mencionando y que queda muchas veces fuera de nuestras conversaciones, las distintas problemáticas, la faceta de la realidad, allí donde... Dónde vas a, a ir a, a trabajar. Eh, estás eh, viniendo para La Pampa, ¿no? ¿Todavía estás? Eh, ¿Estuviste escuchando ahí? Te, te interrumpí porque se cortaba mucho. Ahí se cortó. Ahí se cortó. Bueno, no pasa nada, porque la verdad es que ya... La